Vamos a meternos ahora con eh, algunas novedades aquí en nuestra ciudad porque han llegado vacunas bivariantes al vacunatorio del Hospital Sati. Queríamos saber un poquito más acerca de esto, así que le agradecemos estos minutos y le damos la bienvenida aquí en el aire de Radio Encuentro a Belinda Pérez, responsable del vacunatorio del Hospital Sati. Buen día, Belinda, ¿cómo estás? Camila te saluda. Buen día, Camila. Muy bien. Gracias por comunicarte. No, por favor. Bueno, en eh, ayer teníamos la novedad justamente de que llegaron al vacunatorio estas vacunas anticovid variantes para los eh, refuerzos. ¿Qué significa, digamos, esta vacuna, eh, a, a diferencia de las que se venían aplicando? Significa que a la, a la presentación que traía eh, la información del virus de COVID, se le adosó, se incorporó la variante Omicron que fue tan hizo tantos estragos en el 2022. Entonces, se aisló esa presentación, se adjuntó y es lo que tenemos hoy disponible para refuerzo para los vecinos de de Viedma y de Río Negro. Uh -huh. Bien, quienes se hayan eh, bueno, aplicado dosis anteriores con el otro tipo de vacuna, no, digamos, no es, no, no se anula, pueden aplicársela normalmente. ¿Cuáles son las recomendaciones? Las recomendaciones o los requerimientos de sí. esa administración es eh, haber transcurrido cuatro meses de la última administración, independientemente de la que fuera, uh -huh. y tener más de 12 años. ¿sí? Entonces, eh, sobre esa premisa, estando en el primero segundo refuerzo, como se le dice cotidianamente, tercer o cuarta dosis, Eh, se administre en función de, de, de cada esquema de las personas. ¿sí? Pero el, el requisito es eso, cuatro meses de la última administración. Uh -huh. Bien, ¿cómo se está llevando a cabo ahora la, la vacunación? ¿Cómo está la fluyente de personas yendo a, a darse las dosis de refuerzo? Eh, muy bien, porque esta era una vacuna que estaba... Eh, la esperábamos, uh -huh. la los vecinos también, porque había mucha información, ya hay eh, países... Eh, eh, los países eh, en, digamos cerca de Argentina y en otras en otros continentes ya se administró esta presentación uh -huh. y era eminente que llegaba a la Argentina y la esperábamos. Cuando tuvimos información precisa de que esta semana era posible que ingresara, este ya nos venían haciendo consultas y bueno, ayer empezamos a administrar. Uh -huh. Así que hoy ya está la presentación de esta vacuna en los centros de salud y en el vacunatorio central disponible para para acceder en los horarios de los centros de salud habituales. Y si me permitís, recordamos el del vacunatorio central. Sí, por supuesto. Que es de 7 a 14:30 del lunes a viernes. Uh -huh. Uh -huh. Bien. Y bueno, en los centros de salud como vos bien decías, en los horarios habituales. Claro, claro, sí. Uh -huh. Sí, porque las presentaciones de las vacunas COVID, este, aún son multidosis. Ajá. Uh -huh. ¿sí? Entonces, en la organización de cada centro, eh, para optimizar este recurso, eh, si viene esta presentación para hacer dosis, y si es muy, muy amigable, digamos, para la administración, eh, uno quiere optimizarlo. Claro. Entonces, nosotros sabemos que de siete a dos y media garantizamos esta administración acá en el hospital. Bien. Se realizó también una capacitación, ¿no?, a personal del hospital justamente ante la llegada claro. de estas vacunas. Claro, sí. Sí, sí, Cuando es inminente la incorporación de algún ajuste del calendario o de alguna observación, el programa nos reúne por vía Zoom, nos reunió a todos los eh, referentes de Río Negro. ese es el, la primera bajada de línea después de Nación. ¿no? Uh -huh. Nación reúne a todas las provincias, por, cada provincia se reúne y lo mismo hacemos nosotros como localidad. Nos reunimos con los agentes sanitarios y los enfermeros que vamos a realizar esta tarea, entonces poder leer el material compartir los requerimientos que, que involucran a esta vacuna, no solo en la aplicación, sino en el registro. de claro. Cada vacuna se carga en el sistema NOMIVAC, uh -huh. y bueno, necesitan alguna observación en ese aspecto, y es lo que estoy viendo. Muy bien, muy bien. Bueno, reiteramos entonces lunes a viernes de 7 a 14.30 14 allí en el vacunatorio del hospital sí. y también en los centros de sí. salud en los horarios de atención. Sí, y si me permitís, sí. eh, recordarle al vecino, a las familias, que es muy importante el, el registro en papel o digitalico que cada persona tiene, ¿no? Uh -huh. Estas aplicaciones como Mi Argentina o Circular Río Negro es una fuente de datos fundamental. Y si ellos acceden al centro de vacunación con esto, ya sea en papel o digitalizado, facilita mucho la búsqueda y activa rápidamente la administración de la vacuna. Claro. Y entonces, eh, no solo para los adultos, sino para nuestros niños, nuestra familia, poder traer la constancia facilita mucho, aparte del DNI, ¿no? Muy bien, bueno. Belinda, gracias eh, por estos minutos aquí con Radio Encuentro. Gracias a ustedes un saludo a todos Un abrazo grande, hasta pronto. Sí. Belinda Pérez.